Hola chicos, ¿cómo estamos? Buenas noches. Tardes, noches. Tardes, noches. ¡Ya llegamos, maestro! Programa sí. número 36. Parece que fue ayer. Parece que fue ayer, febrero, cuando iniciamos. Cuando estaba todavía, ¿aún estaba Poncho? ¿Poncho Ortiz? Sí, el buen Poncho. Saludos y si nos escucha. Hoy estamos a noviembre 10. Y maestro, ¿le parece si antes que cualquier cosa le mandamos saludos a Diego? Ah, sí, nuestro vástago. Ajá. Porque cumplió años el día de ayer. Ayer, sus 19 añitos. Le traemos, de hecho, una canción que yo sé que, que es eh, mucho del tipo de música que a él le gusta, hablando en cuestión de, de cosas cubanas. Pero muchísimas felicidades a Diego o al buen Balam, como usted lo conozca. Que cumpla muchos años más. Muchísimas más. Sí. Pues maestro, ¿no ha llegado nuestro invitado el día de hoy? Hoy tenemos por enésima ocasión de invitado <risa> a nuestro, ¿qué sería? nuestro chef prehispánico de confianza, el señor Benjamin Hampton. Ajá, exactamente, pero bueno, vamos a ir saludando, gracias a todos los que nos están prestando sus oídos, gracias por estar aquí como cada martes, gracias por creer en los proyectos de Radio Cartón, recuerden que hay muchísimas cosas que escuchar aquí de, de gustos muy variados, claro, de pues. conductores muy variados, así que denle una buscadita ahí en los, en los podcasts o en, en los tiempos eh, en vivo también. Sí, en vivo, les van a sorprender, les va a gustar. Es una radio alternativa y, este, y hace falta esto. Sí, más al, adelante les vamos a, a decir de un proyecto que traemos por ahí, justo con, aquí en la radio. Pero por lo pronto vamos a saludar a nuestros patrocinadores, Alimentos Veganos Isis, Isis. Que ya, gracias a la lluvia que ya se fue, que ya no viene, George puede comenzar a trabajar sin problemas. Ah, pero ahorita está desde las 5 de la tarde. Recuerden, hay que desvelar el velo de Isis e ir a cenar ricos, tacos, tacos veganos, hot dogs, hamburguesas, etcétera, etcétera, Postrecitos. etcétera. Postrecitos. Una opción más en la ciudad para la gente que prefiere no comer carne. Exacto. Y recuerden que ahorita por esto del botón rojo, hasta el viernes, me parece, su horario va a ser de las 5 de la tarde a las 12 de la noche, solamente con servicio para llevar o entrega en domicilio. Entrega en domicilio. Así que ahí es. chequen su página, por favor. Tenemos a Granola Gourmet con estos ricos panecitos, jueves ya de pan de lote. mañana va a haber pan de zanahoria y pan de plátano. Tenemos también a frutas y verduras finas y selectas con... Rogelio Hurtado y Hugo Barrera en el Mercado de Abastos, calle 10, número 21. Exacto. Per sí, calle 10, perdón. Sí, sí, sí, si no quieren ustedes salir de su casa y necesitan que les lleven frutas y verduras de primera calidad y fresquecitas del día, llámenles, ellos son no, expertos no en eso. No corran el riesgo, ellos se les llevan hasta la puerta de su casa. Exacto. Cafecito de barrio, primero café y luego, y luego existo. existe. O sea, exactamente, en el sur de la ciudad, por la Lapislazuli, ...y Cozumel... ...casi con las confluencias de, de esas avenidas... ...ahí los atienden también ahorita por la contingencia... Eh, ...tienen servicio para llevar... ...pero es un, un café muy rico... ...molletitos, etcétera, etcétera... ...y un café también muy sabroso... ...y pues que hablar... ...nosotros estamos aquí en la Rueda Cartonera... ...con el señor Sergio Font... ...sergio Font en el barrio chino... ...aquí de la ciudad de Guadalajara... ...y tenemos aquí pues muchos libros... ...cafecito y galletas... Ahorita con la contingencia, pues parece que a partir de las 7 se, se va a cerrar al, al público, pero nosotros aquí seguimos platicando con ustedes. Exacto, no se sientan solitos chicos, estamos todos juntos, nos estamos acompañando mutuamente. ¿Cierto maestro? Sí. sí pues vamos a poner la primera canción del día, eh, esperemos que, que el buen Diego sí nos esté escuchando. Le vamos a poner una canción que se llama El Carretero, Maestro. Uh -huh. No sé si conozca esta versión. Uh -huh. La canta Guillermo Portavales. Uh -huh. Su nombre completo era José Guillermo Quesada, pero fue conocido como Guillermo Portavales. Nació en Rodas, Cuba, el 6 de abril de 1911. Y falleció en San Juan de Puerto Rico el 25 de octubre de 1970, antes de que yo naciera. Exactamente. Él vivió su vida antes que yo. Compositor y guitarrista cubano que popularizó entre los años 30 y 60 el estilo cubano de música campesina llamado Guajira. La Guajira. Exacto. Sus melancólicas y líricas guajiras, así como su estilo elegante de cantar, lo hicieron popular en toda Latinoamérica. A los 11 años comenzó a trabajar como asistente en una imprenta en Cienfuegos. En 1928 hizo su debut en la estación de radio CMHI. Y de ahí en adelante tuvo que dividir su tiempo entre su trabajo como ayudante de impresor y su oficio de cantante. En sus comienzos interpretaba diferentes estilos de canciones como tango, bolero, y son, hasta que descubrió que sus oyentes disfrutaban más con sus guajiras, así que fue refinando el estilo y lo denominó Guajira de Salón, uh -huh. Cole, algo muy popular, sí, lo sí. hizo elegante, de esta forma interpretó temas bucólicos de la vida del campesino cubano o guajiro, cuando cantaba y tocaba guitarra y se acompañaba de bajo y percusión y una guitarra que hacía las veces de requinto, su guajira resultaba una exquisita mezcla rítmica con elementos de bolero y son, Su estilo fue un reflejo del lado español del criollo, en contraste con otros trovadores cubanos del siglo XX. Su música viene directamente de la tradición de los viejos campesinos de origen hispano, los guajiros. Los guajiros. Es el nombre con el que se les denomina a los campesinos en, en la isla, en Cuba. Sí. Guajiro. Ajá. Sí, pero qué impresionante, ¿no? Que algo que era tan popular, algo que era de los campesinos, de, pues entiendo yo que era la gente de poco recurso, Sí. Y, y de repente se volvió ya algo elegante, que la gente ya solicitaba hasta en las estaciones de radio. Exactamente. Sí, pues esperemos que Diego nos esté escuchando, le vamos a poner esta canción, esperemos que le guste. Disfrútenla, por favor, chicos, El Carretero. Hay por el camino del sitio mío, un carretero alegre paso En su tonada que es muy guajira y muy sentida alegre canto Hay por el camino del sitio mío, un carretero alegre paso En su tonada que es muy sentida y muy guajira alegre canto Me voy al trabordador, guamba, a descargar la carreta me voy al trabordador, guamba, a descargar la carreta para llegar a la meta, de mi penosa labor A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte.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 Soy guajiro y carretero, Wanda, en el campo vivo bien. Wanda, Yo soy guajiro y carretero, Wanda, y en el campo vivo bien. Wanda, porque el campo es el edén, Wanda, más lindo del mundo entero. A caballo, a caballo vamos pal monte, a caballo vamos pal monte, pa monte, a caballo vamos pal monte, a, a caballo vamos pa pal monte. Chapé al monte el llano, recoge el fruto de tu sudor. Chapea el monte, cultiva el llano, recoge el fruto de tu sudor. Hola chicos, estamos de vuelta. Nos agarraron. <risa> Perdón, nos Perdón. agarraron platicando, lo que pasa es que aquí el, el buen Chac está haciendo sus pininos en esto de las lecturas en público eh, y de estar grabando. Entonces, hoy le fue muy bien, ya, ya lo escuchamos en su primera grabación, pero bueno, le estamos dando aquí algunas recomendaciones y por ponernos tanta atención, se nos fue ahí el, se el tiempo. El santo al cielo. Exacto. ¿Qué les pareció esta melodía, maestro? ¿Le gustó la de versión? De lujo, claro que sí, estuvo de lujo. ¿Verdad que sí? También tenemos noticias de que el señor Benjamin ya viene por ahí, el tráfico de esta ciudad lo tiene atorado aquí en la avenida Federalismo, pero amenaza con llegar amenaza con llegar, eso es lo más grave, sí. <risa> no sé si nos está escuchando, pero dice que ya está por aquí Serga, que ya está en Avenida La Paz, entonces démosle tiempo al, al invitado para llegar, Sí, sí ya había desarrollado, bueno, traído desarrollado todo un tema interesante que tiene que ver aún con el, el tema de la muerte, un poquito, es importante, ahorita que está muy en boga eso de la muerte por la pandemia, pues que todos están en, eh, es, estamos a lo mejor en un, en un hilo, Y bueno, aunque mucha gente está más estresada, pero pues, es importante. O sea, lo que es la comida y la muerte. Sí, la verdad, sí, debemos cuidarnos. Siempre hemos dicho, eh, nadie sabe el momento ¿no? en, el, en el que te va a llegar, en el que te vas a ir. Eh, ya lo platicamos la semana anterior que estuvo Benjamín con nosotros. es Si no te toca, aunque te pongas, no, no, no te va a llegar. Pero de todas maneras, pues hay que intentar tener la mejor vida posible. Eh, darnos nuestros gustos, claro, pero también atender a las peticiones que el cuerpo nos hace. Y estar, del entor estar consciente del entorno, porque ahorita con esta, con esta contingencia eh, he visto que no hemos evolucionado en absolutamente nada, salvo en... Que a veces decimos, ah, ahora sí vamos a cambiar, pero la sociedad en su conjunto, yo veo que estamos exactamente en el mismo lugar. Fíjate que hoy me estaban diciendo precisamente que con esto de que empezó el buen fin, Ajá. Eh, que hay una tienda departamental eh, que es pues de, la, de las cadenas más conocidas y que está llena la tienda, uh -huh. está llena a reventar que la gente se fue a gastar muchísimo dinero, supongo que previendo ya lo de las eh, fechas de fin de año y navidad, pero que realmente no les interesó ni la sana distancia, ni el quédate en casa, ni nada de esto donde ahorita se supone que estamos un poquito más restringidos. Pero también es, es que este fenómeno del estrés, de, de, la, de no saber qué va a suceder, generan en el ser humano es una ansiedad entonces es un hueco que, tienen que se tienen que llenar, unos lo llenan con comprar, comprando cosas y otros con comida sí. entonces tal, tal, cualquiera de los dos nos, nos va a generar conflictos y problemas pero también lo que yo estoy viendo un, un problema que se va, se está generando mucho es la generación de basura de basura en exceso porque en todos los comercios donde se, se, se comercia comida ese todo es para llevar. Entonces, pero eso que está generando infinidad, infinidad de basura. Ahorita tenemos mucho problema con, la, con el océano, porque el océano lo hemos tomado con un basurero, ¿no? Como ahí van a dar todos los desechos. Hemos visto como en, en los documentales, como las tortugas se comen los plásticos, los oh, botes. Sí. Entonces ahorita no estamos pensando en eso, ¿no? O sea, eh, primero nosotros. Primero nosotros, después nosotros. Y ahorita que veníamos aquí, nada menos hacia, hacia, a, a la radio, nos dirigíamos. La ciudad está colapsada. Eh, los, ya no caben los autos, ¿no? entonces no hemos, no hemos aprendido nada porque uno de los problemas eh, del cambio de climático y las nuevas enfermedades tienen que ver con el exceso de consumo el, el, el energético que estamos generando cada vez más, más, más. La gente no se quiere bajar del auto porque es, es, un, es una extensión de su ego. Es complicadísimo realmente. Sí, la verdad es que sí. Y fíjate que tomando el, el, el tema este que dices de la basura, es cierto. Pero también creo yo que es, eh, bueno, quizá un poco de falta de comunicación, pero hay muchos negocios que al llegar te dicen que por favor lleves tus moldes. Exacto. Y Eso. entonces que ellos en esos moldes te van a, a separar toda la comida que tú solicitaste. Pero no de repente dices, ay, ¿cómo voy a ir cargando? Ay, no, ahí que me den, sí te dan, pero desgraciadamente la mayoría de los lugares te dan todavía unicel, que sabemos que no, no es fácil de que se eh, una a la naturaleza, entonces tarda muchísimos años, te dan muchísimo plástico, que ya la calidad de, por ejemplo, de las bolsas de plástico es tan mala que no las puedes rehusar, uh -huh. o sea, ya llegaron rotas, picadas, X, y hay que tirarlas, entonces eso es estar generando y generando, ¿no? Entonces, eso y la poca conciencia que tenemos porque nos gana la flojera para no llevar tus moldes, pues es complicado. A eso me refiero cuando, cuando, quiero comentar de que, Realmente no, hay, no hemos generado ningún tipo de conciencia. No. O sea, dicen, no ahora sí vamos a cambiar. Y uno, yo veo estos eslogan muy bonitos de que no nos vamos, no cerraremos. Y no, así como, o sea, ¿qué les pasa, no? Cuando no, no hay ninguna acción. Que realmente o sea, esté modificando o sea, que, las cosas. Que actitudes. cambies tú, ¿no? O sea, ya con que cambies tú ya es una ventaja, ¿no? Entonces, el volver a la normalidad es porque quieren salir de, atropel a tropel, a, a, pues, a los bares y ese rollo, ¿no? es muy respetable pero no hay una no hemos no generado una conciencia colectiva. No creo yo también que no. Es, es muy poco el porcentaje de la población en general que ha hecho esta conciencia, eh, donde sabes que realmente estás extrañando al otro, que te tienes que cuidar para volver a ver al otro. Eh, realmente es muy poca la gente, ¿no? O, o el regresarte a cocinar en casa, es cansado, claro que sí, o sea, dices todos los días desayuno, comida y cena no bueno, eh, se ha incrementado muchísimo estas labores en la casa, sí pero al final, si todos lo hiciéramos, realmente tendríamos un premio por todo esto pero creo que vamos a regresar a la normalidad, entre comillas y lejos de tener un premio Vamos a tener castigos porque aumentamos muchas cosas malas. Ajá. Entonces el, el querer salir es cierto, mucha gente quiere eh, salir, pero a, a comprar cerveza, hay se hizo una una polémica de una tienda de alcohol en general, sí, por el sur de la ciudad, Ajá, que está ahí cerca de, de la casa. Y la gente estaba enojada, molesta porque cerraron ese lugar. Es que ¿cómo es posible? ¿Cómo se atreven a uno se le antoja una cervecita? No es primera necesidad. Uh -huh. Entonces estamos volviéndonos muy egoístas. Aleluya, llegó el señor Benjamin. Llegó el invitado! ¡Avanti, Avante, avante. Wow, y algo nos trajo. Y con hoy en mano. No es para ustedes. ¡Ah, ¡Oh! Entonces no ha llegado el invitado. Bueno, pues, lamentablemente estoy seguro que quedó atrapado aquí en el tráfico de la ciudad, pues tenemos que pagar el precio de vivir en una ciudad, ¿no? Es correcto. Acérquese ya... al micrófono invitado es sin correcto. regaños. Es Nomás que tome un poco aire. Sí. No, todo bien, todo bien. ¿Cómo están? Bien, esperándote muchas gracias, gustosos de verte de nuevo, a mí me da muchísimo gusto estar aquí, que ya a solicitud del público te vamos a dar tus cinco minutos de programa, en cada, en cada programa, sí. <risa> después de las 7.15 por favor, Oy. mejor sales a las 6 de tu casa, ¿verdad? <risa> no es cierto, sí. qué bueno que llegaste Benja, ¿cómo te fue de tráfico? Pues fíjate que no estaba tan pesado, realmente este, no, no le voy a echar la culpa al tráfico, así totalmente, eh, estaba calando, fíjate que esta receta fue bien interesante. ¿eh? ¡Ay! Tenemos receta nueva, chicos. Sí, sí, sí habíamos Saquen quedado. la pluma! Ajá. Habíamos quedado, ¿no?, eh, de, de pasar la receta del de atole negro. Sí, es Para Día de Muertos. Y estuvo, estuvo padre. Estuvo padre hacerlo, aquí traigo el resultado. ¡Wow! Este, deberíamos de probarlo. Sí, claro. ¿Deberíamos de probarlo? Les, les vamos a, a poner, a, a, en una de las canciones, vamos a poner en ese inter una foto eh, en la página. Recuerden que nuestra página en Facebook ya es oficialmente Anfibios Radio. Uh -huh. Así deben buscarnos, así nos regalan un like, por favor, y nos ayudan a compartir. Y ahí estén pendientes, por lo pronto, del de la de atole negro, yo iba a decir tamal negro, no, atole negro, <ríe> atole negro. Sí, eh, este atolito eh, ¿les pasamos la receta de una vez? Sí, ¿Cómo sí, ven? pues, Por ¿Llegando, favor? Y lumbre, llegando y haciendo lumbre. Ay, no, yo aquí no, tengo va. mi pluma, así que chicos, Jack ya que tiene listas las galletas, les vamos a dar. <ríe> <ríe> Muy cierto, Muy uy, bien. creo que ya se las terminó. Fíjense que este atole. Eh, aparte que recordando que es para conmemorar eh, Día de Muertos o como le llamamos en la tradición, Eastley, uh -huh. este que también estuvimos hablando mucho de ello sí. en el, los el sí. programa, ¿Sí? programas, ¿va? sí. sí. Eh, me lo pasó, me pasó esta receta, una cocinera tradicional de Michoacán. Ajá. Bueno, ella realmente radica en Aguascalientes, pero tiene muchas recetas de Michoacán. Uh -huh. Y ya ven que allá se hace la fiesta sí, sí. grande también, ¿no? y aparte de... cocinan delicioso la que sí. allá. Las corundas y los luchepos. Ah, oh, sí, Ellos frijolito. Ya pescado blanco y ¿Sí? de Pascua. De Pascua. Carísimo, ¿eh? Sí. No <risas> Ahora yo. que recuerdo, está eh, carísimo. Sí, no, bueno, luego les cuento eso, pero... Eh, entonces ahí les va la receta. Así como yo la trabajé, ajá. porque ella nos pasó la receta como así textualmente, y dijo, ajá, y no dijo tantos gramos de esto, tantos gramos del otro. Entonces eso me tenía así. Yo dije, no, con esto, ¿eh? según yo, a hoja de buen cubero. Y no, o sea, realmente necesito una cantidad de. Bueno, primer ingrediente: cabellos de lote. O como ah, bien le decimos, ¿sí? pelos, pelos de lote. Pelos de lote. ¿Cuántos? Pues, uno, un este, lo que trae una mazorca uh -huh. para cada taza que vayas a hacer. Oh, Fue mi deducción. Sí, sí. Anda, Fue caramba. Fue mi deducción. No, ahí me tenías poniéndole así. A tole greñudo. A tole greñudo. A Creo tole que, greñudo. que será como el nombre perfecto, ¿no? <risa> Ánimo. Y luego, este, eh, también vamos a poner la cáscara de eh, siete cacaos por cada taza. La oh, cáscara, la nada La cáscara. Malo. Ajá. Y vamos a tostar esas cáscaras primero, para, porque duran un poquito más. Las vamos a tostar, pero hasta que carbonicen, uh -huh. ¿verdad? En un sartén, fuego alto, no pasa nada. Y ya que las tenemos negritas, las mandamos a nuestro Mulcajet. Uh -huh. ¡Ay, ah, qué delicia! Para reposar un poco en lo que tatemamos los las greñas lote, uh -huh. verdad ah también sí okay. hasta que se hagan carbón huele huele riquísimo cuando haces eso tal cual como haces una tatema de, de lotes, así huele bien riquísimo. como que vas a activar carbón ahora que está tan en, como está tan en boga ahorita Exacto. pero ahí está en la tradición ahí estaba el carbón exactamente mi bebé todo es lo que lo que estoy este descifrando de ese Ajá. sentido y fíjate que también me llama la atención que ellos eh, me pasaron la receta con eh, una adición de anís estrella uh -huh. Realmente el anís no es de acá. Ajá. ¿Verdad? Pero le metí mi toque, ¿verdad? Ajá. Le metí mi no, toque. No, claro, de, al, de alquimista. La verdad que sí, <risa> perdón. Les paso la receta como va. Sí. Es con anís estrella. Mi modificación Ajá. es que le hice una infusión de Istafiate Ajá. Y, y ruda. Ajá. La ruda no sé si es de acá, la verdad. Ajá. Siendo honesto. Uh -huh. Pero no quería salirme tanto del contexto del anís y esos uh -huh. olores. Y la ruda lo tiene, ¿verdad? Entonces... Ya que tenemos los pelos de elote tatemados y que tenemos las cáscaras tatemadas, las molemos en nuestro molcajete para hacer un polvo. Realmente uh -huh. se vuelve carbón activado, literal. Este, por otro lado, tenemos agua calentándonos para, para poder agregar la masa. Uh -huh. A mí me pasaron la receta hace mucho tiempo, porque me encantan los atoles, de ponerle un testal. Uh -huh. la, también la medida del testal es diferente para cada persona. Uh -huh. Más bien para cada sección. Para mí, un testal es lo que te cabe en la mano. Uh -huh. Sí. ¿Verdad? Otras personas me dicen que era una medida más específica, Ajá. una canastita. Ajá. Pero bueno, yo, un testal que es eh, lo que te cabe en la el mano. El cuenco de la mano. El cuenco de la mano agarrado de masa por cada litro que vayas a hacer. Uh -huh. Sí. ¿Verdad? Para mí, un litro más o menos son cuatro tazas. Ajá. Uh -huh. Pero de hecho, le puse un poquito más. Eh, me gusta medio espesito, no me gusta muy aguanoso. Eh, pero tampoco me gusta tan espeso Hay gente, ahí ahora sí que ustedes le van a variar como deciden. Al, ah, al gusto Exacto Para mí como me pasaron este, lo, los acontecimientos Es que eh, este testal lo vas a diluir en un poco de agüita Que le llaman la mashigua uh -huh. en muchos lugares uh -huh. De hecho es como una palabra más del sur este, Para que pues, no te quemes con agua caliente Pues lo vas a hacer con agua tibiecita uh -huh. Y lo vas a colar encima de tu agua ya caliente la cual en cuanto empieces a incorporar esta machiwa y que está colando y entrando al agua caliente, la vas a empezar a batir luego para luego, luego, que no te haga cosa rara, ¿no? Yo te voy a decir por qué, porque eso ya me pasó, yo lo aprendí en la práctica mala, sí. donde lo, lo echas como muy rápido y ah. se hacen bolitas. Ajá. Esa, esa masa Ajá. que no estaba muy bien incorporada con Ajá. agua, Ajá. al momento que la, la echas al agua hirviendo, se hacen bolitas. Es correcto, a mí también me pasó... Y, y mi vecina fue la que me dijo. Ajá. Así, bueno, la, experiencia. la experiencia. Sí, total. sí, sí. Ella la licuaba la, la masa, ¿no? Es, es lo bueno, más rápido. Es lo más rápido. Y moderno. Y moderno. <risa> este, yo la neta le di con el brown para ah. que le haga con el Ah, Así, también no, es moderno ¿es el moderno? señor Benjamín. <risa> hay cosas prácticas, hay que aprovechar también sí, la claro. tecnología. Las maravillas del hombre blanco. Sí, Ay. sí, sí. No hay que dejar fuera a nadie. No. Pero si puedes hacerlo con tus manitas y darte sí. el tiempo, pues la neta tú sabes que le vas a añadir más la power. La textura. Y aparte, sí. sentir esa textura Exacto. en tu mano es terapéutico. Ojo, que unas por otras, ¿no? Ah. Porque esa masa que le puse fue de la que hice hoy. Ajá. O sea, hicimos el nixtamal, fuimos al molino... Y es una belleza. ¡Qué rico! De uh -huh. Disculpado por haber llegado Gracias. tarde. Gracias. Sí, sí, porque en, el, pro en el, el proceso. Y por haber usado el brown. <risa> no, está <take> acá brown. <risa> Oye, brown. <risa> maestro. No, no, no, es brown de café. Sí, sí. Está. Está brown. Este, <risa> <risa> eh, entonces, ya bueno, tenemos la mashiwa, la incorporamos en el agua calientita, empezamos a batir y tomamos las cenizas. Básicamente son cenizas sí. o carbón activado o pelos tatemados, molidos y los agregamos. Yo la verdad por otro lado puse un poquito de agüita tibia y ahí hice el té por aparte sí. de lo que fue el Ixtafiate y la, la ruda. Uh -huh. Que de todos modos, me eché un viajezón con ese tema Y es que generalmente En las ceremonias de Día de Muertos Mucha gente antes hacía velaciones uh -huh. ¿Verdad? Pasaban eh, rindiéndole culto, sí, sí. tributo A sus seres queridos toda la noche Y no sé si ustedes lo han hecho Pero te agarran unos La verdad, a mí me daba ansiedad Porque te sientes acá como medio ido, sí. pues, del sueño. Ofrendar el sueño es de las ofrendas más grandes que hay porque dicen que es la mitad de la vida, ¿no? Uh -huh. Claro, es que es tu regeneración. Es tu regeneración. Sí. Entonces, nuestro maestro, no sé si lo platiqué el programa pasado. Uh -huh. ¿Lo dije o no lo dije? ¿Lo del no. creo, sueño? Creo que sí, pero ¿Sí? no hay problema. Va. Rewind. Para los que no estuvieron en <risa> el programa pasado. <risa> <risa> Simón, este qué bonito ofrendar flores, dice mi maestro, qué bonito ofrendar cantos, y sí es muy bonito, pero es, este, no hay una ofrenda como la, las que cuestan trabajo, sí, ya me acuerdo que ya lo dijimos, sí. ¿no? este, entonces ofrendar el sueño cuesta tanto trabajo, pero tanto trabajo, tienes que estar recordando el por qué lo estás ofrendando para aguantar, Ajá. la verdad. Y hacerlo sin renegar, no. creo también, Totalmente. como ubicarte perfecto que tú lo decidiste. ¿no? Es mero, exacto, Meche. Y en general en la vida, ¿no? Cuando recuerdas por qué estás haciendo las cosas, como que, ¿sabes? Si sí, tienes conciencia de ello. Exacto. De lo que hablábamos, maestro. Exactamente, de ¿Sí? tener conciencia, ¿sí? Ah, ¿nos sincronizamos? Sí, sí, ¿sí? creo que eh, sí, sincronía. como siempre. Wow. Estamos vibrando igual. <risa> Maravilloso. Sí. A ver, bueno, y no y... nos cambies no el, no tema. Cambies el y... tema. No nos cambies el tema, Va a decir Vamos. la gente, ¿y? ¿Y? Estoy ya, ya nos quedamos en que agregamos el polvo ya tatemado ¿Sí? o de lo tatemado que y agregamos el té. ¿verdad? Y, y ajá, hicim, agregamos el ya... té también, Exacto, de la infusión. Agregamos el té. Ajá. E incorporamos todo, dejamos que espese poquito por su propia temperatura y hervor ¿A, y fuego, ¿a fuego manso? A fuego mansito. Como a dice fuego como decía mi mamá, a fueguito manso. La verdad es que todo a fuego lento se cocina. Sí, sí. La verdad, sí. Hay una frase, ya me desvió otra vez, pero rapidísimo. Hay una frase que me gusta mucho de unos amigos que tienen una banda que se llama Colores Santos, se lo recomiendo. Ajá. ¿Saludos. Comercial. Este, saludos, Colores Santos. Este que dice una frase de sus canciones: Todo se cocina bajo el sol. Sí. Así y vaya bien. que sí. ¿Verdad? Está oh. demostrado que si en el cofre de un auto, de los viejos, yo supongo que de los nuevos no, pero de los viejos, le está pleno rayo del sol y tú echas un huevo. Se, se, sí, cose se cose el huevo. No manches. Sí. Así que literal, literal. Esa frase es literal. Y nosotros también nos cocinamos. Pero bueno. Entonces, ya tuvimos todo incorporado. Ajá, lo dejamos espesar. Es correcto. Yo me traje el endulzante por aparte, porque en este caso decidí ponerle miel. Y oh. a veces nos gana la desesperación casi siempre cuando utilizamos miel y le ponemos a la bebida cuando está caliente Ajá. y le matamos las propiedades, ¿verdad? Ajá, sí, sí. Pero entonces yo me lo traje por aparte, ahorita que está tibiecito, lo, lo endulzamos con una miel de azar que me traje. ¡Ay, Ay qué madre. delicia! Y pues, wow, Ahorita lo vamos a probar. La ruda tiene propiedades contra la ansiedad y para nuestra circulación correcta. Y el Ista Fiat nos ayuda a regular nuestro sistema digestivo. Uh -huh. Entonces yo creo que son propiedades adecuadas para una velación. Y de hecho está completísimo porque también el carbón activado que ahora está muy en boga, ahí lo tienes incorporado. Exactamente. Y el maíz. El maicito. Ah. O sea, algo y la azuquita era ahí de miel. Sí, azuquita nada más. Creo que es alimento, Exacto. energía... Sí. Lo tienes todo, todo completado, ¿no? Ya, sí, es, es. es como una cena completa La verdad que sí, para una velación está muy bien Sí, la verdad que sí Es correcto y, y, O sea, incluso para la mañana, cuando ya pasó la velación sí, es, es como que me estoy sintiendo un poco uh, débil Un, de, un negrito Ah, oh, qué rico Oye, sí es cierto, pues cumplida esa parte, ¿no? Excelente Ya, palomita en eso, palomita en eso ah. Claro que sí Ya, va, ya le risa. vamos a dar otro programa <risa> Uf Está bien, ¿eh? ya me estoy ¿Deberías, deberías de hacer tu propio programa, fíjate. Ah, y ya no me quiere me eche. Ah, no, <risa> claro que sí. Haz tu propio sí. programa, no te creas. No, no, no, no lo dije así. Yo sé que no, Meche, Pero es que, claro ¿sabes que no. qué? Estaría muy interesante eh, que la gente conociera toda tu versión. Culinaria. Exactamente, tu forma de hacer alimentos, de mezclar, porque una cosa con la otra, tu música. Estaría muy interesante, deberías de pensarlo. Órale, después pues, lo pensaremos. La música que tiene que ver con el mundo precolombino, la danza... ¿Qué música escuchas cuando estás cocinando? Se va a ir súper piratón, pero la de mi corazón. Ah. Ah. Bueno, lo que pasa es que hay una conexión del ritmo cardíaco con, pues, con todo. La verdad, Beto, es que antes sí cocinaba con música, pero ahora me gusta tanto ver y sentir lo que hago, de verdad que ya no, ya no escucho música. ajá Oye, no sé si te llegué a pasar... A mí me sucede hasta la fecha que de repente estás tan emocionado mezclando algo que sientes que el corazón como que brinca de la emoción. Totalmente. Y dices, vamos bien, vamos bien. Eso te indica entiendo, que voy bien. Te entiendo totalmente, de verdad que sí. ¿Verdad si que logramos sí? esa conexión, ajá. Es la sí. intuición máxima conexión con los alimentos. ¿no? Benja, no serás tú mi versión masculina. A ver, es por eso? A ver, <risa> A ver me puede el, ca en no el me cabello. En el cabello. En el cabello. Sí, va. Yo medio lazo y así, tal vez, quién sabe, todos somos nuestras versiones. Cierto. Ah. Ok, pues vamos a escuchar música, chicos, hablando de música, la semana pasada yo le dejé pendiente a, a Benjamín una canción que se llama Babalú. Entonces, vamos a escucharla el día de hoy en lo que tomamos la foto del atolito, en lo que eh, el buen Ixba nos presta unas tazas para servirnos un poco de atole. Atole negro. Ah, venimos con taza ah, y todo. Oh, <risa> pues sí. Ok, pues Carlos, por favor. Babalú de Ska Cubano. Ah, permítanme. Que ya casi, ya que casi. ya casi. Te va Babalú a gustar de muchísimo la esta canción. Exactamente, te va a gustar muchísimo me porque me es. Es como, Habla... hablamos de rituales Ajá. en esta canción Órale. ¿Sí? ¿Listo? Sí. Vamos a escucharlo ¡Esca cubano! ¡Papalú! ZANGOLO PELORIO QUE LE hacemos A BABALU TRAIME 17 VELAS ah, ah, ah, PA PONERLA EN CURU Y DAIME UN CAVO DE PABACO MA YENYE Y UN JARRITO DE AGUARDIENTE Y DAIME UN POCO DE DINERO MA YENYE PA QUE NO DE LA SUERTE it de vuelta chicos de estamos vuelta. aquí tomando sí, sí, bueno. las las fotos de este atole que quedó sí. en atole greñudo no atole negro bueno atole negro Buenísimo. y greñudo ja, ja. yo también quiero bueno esta no es la mía Sí. sí. sí. si quieres sí. pues adelante está está a la que sea está, está bien estamos tomando las fotos chicos para ponérselas ahí en, en la página de facebook para compartirlas Para que, que vean lo negro que está, ¿no? Y que sí. ustedes vean realmente lo, lo que es eh, hacer un, un atolito negro y, y la, la cara de Benjamín al Dios. momento de servir la miel. No, no, no. Me realmente echen, estas fotos no les vale. van a gustar. No se vale, no sé. Esas son fotos de Infraganti. Ah, es, es lo bonito de la vida. Pues sí, ¿verdad? ¿eh? Para ustedes. Pues algo así como con cara de... Ustedes disculpen, chicos, está concentrado en que todo quede... Bueno, lo que pasa es que la comida, hasta sí. el momento de que la vas a comenzar a degustar, ¿Hasta en ese momento tienes chance de mandarle toda tu buena vibra? Sí, totalmente. es un ritual Exacto Pues la clásica oración de eso trata, ¿no? Sí O sea, justo antes de que todos van a comer La oración La oración Reconfigura Bajamos al santo y a darle Ándele Ay, qué delicia, chicos ¿Sí? qué, qué mal ver, que no pueden también. estar aquí Para probar este atole negro, de verdad. Mecha, los estás torturando. Sí, no, no. Sí, no es que sí, luego no, siente el sabor no, del no, maíz. Está re malo. Ajá, es, es muy característico el sabor del maíz uh -huh. y el sabor, oh, el sabor de lo tatemado. Sí, de lo tatemado. Muy rico. Lo, lo que, que. Es su toque de anís también. Bueno, sí. de ruda. De ruda. Como de anís. Ajá. Uh -huh. Fíjate que yo, el de la ruda, bueno, es que creo que yo nunca había probado en infusión. Es que ah, me eches un poco ruda y por eso... <risa> no, sabe. no, no, no. <risa> es como cuando el mango con el mango, ¿no? <risa> pues eso se explotan. Uh -huh. <risa> <risa> okay. Saludos a Marianita que seguramente nos está escuchando porque ya te mandó mensaje. Oh. Y yo sé que te va a pelear por oh. esta cuestión del atole negro oh. que no le tocó probarlo. Le llevamos uno, le mandamos uno. Ajá. Sí, cómo no. Ya tienen la receta en su casa, chicos. Sí. Si no la, la, la pudieron anotar. La, la escribimos nosotros en, la en las redes. la primera se las vamos a dejar escritas junto con la fotografía. Y si no, vuelvan a escuchar el programa tan fácil y Correcto. sencillo. y Ahí lo van anotando. Con todo cariño, ya para que tengan todos los ingredientes sí. ¿Cierto? Sí, deberíamos de marcar el minuto en el que se hace la explicación Para decirles, váyanse al minuto tal del podcast Y ¿no? ahí está Una onda así. Uh, No, que escuchen todo eh, el programa eh, ah, Yo nomás <risa> La puso más ruda la sí, duda Sí, la ruda <risa> <risa> Oye, venga, pues otro de los temas que íbamos a tratar Muchísimas uh -huh. gracias por habernos traído gusto, este un atole Un gustazo, la verdad Pero uno de los temas que, que queremos tratar Digo, porque ya se nos fue bastante el, el yeah. tiempo Como siempre no nos alcanza No, pues no Pero queremos hablar eh, de esto de, de emprender De uh -huh. atreverte a, a hacer algo A uh -huh. aprovechar tus talentos sí. A ver ¿Qué me tenías que decir acerca de eso? Sí, le, le mandé un mensaje muy emocionado. Y es que me dice, me dice, bueno, ¿y de qué va a ser el programa que, que, <risa> que, que, que andas Ajá. pretendiendo hacer con nosotros, no? Este, y se me ocurrió que justamente eh, en esta semana, porque habíamos hablado de los tamales y traer tamales para la gente y toda la onda, ¿no? Pero siempre, cuando... Y llevo cinco años de emprendedor, la verdad, ¿Sí? este, siempre estamos buscando como que la fórmula uh -huh. de... Estoy haciendo una, un, este, un señalamiento de... Entre comillas... Entre comillas, éxito, uh -huh. ¿no? Porque, pues, el clásico emprendedor... Y, de hecho, hay muchos videos ahorita de de, de personas que encuentran las fórmulas para, para hacer, volverse millonarias con sus emprendimientos sí. y toda esta onda, ¿no? Entonces, eh, se me ocurrió el tema ligado, y quería hacerle algunas preguntas también a Beto, sobre humanismo, uh -huh. emprendimiento... ¿Y cuál es la última palabra? Este, ah, la tengo, la tengo. Auto, cuando te vuelves sustentable. Autosugest, autogestión. Eh, no, algo parecido. Cuando ya autónomo. Autónomo. Y autonomía. Entonces, humanismo, emprendimiento y autonomía era como... Ya cuando funciona por sí solo. Sí, la verdad. Que ese me parece el real éxito. Sí. ¿No? Mira, una de las cosas que yo he estado observando en, últimamente es, el problema eh, es que hace falta que hagamos un emprendimiento de tipo social. Uh -huh. lo, lo que venden a ser algo así como las cooperativas. Okay. Porque generalmente hay mucha gente que, te, que nos vende, incluso hay muchos que dan cursos donde te dicen, ah, te vas a ser millonario con esta mm, fórmula. Sí, no, y vamos a hacer Entonces, gancho, la y, y, y lamentablemente nos, nos, nos educaron en el pelear con el otro. Sí. Y no decir, ¿por qué no tratamos todos de, de sobrevivir? <risa> Primero, ¿ah? Primero de sobrevivir, ¿no? Sí. ¿no? Yo voy a pasar sobre ti. Sí. Y... Es, que, es que, sinceramente, pues... hablando como humanos, pues, o sea, yo no voy a negar que soy competitivo, ¿no? Sí. Que, que cuando al otro le está yendo bien, siento algo. Pero nosotros redefinimos el concepto de lo que sentimos, ¿no? Ese es el punto que hay que cambiar. Totalmente. O sea, porque se trata de la, no de pasar sobre el otro. Mira, uh -huh. yo pienso que fue, es, una, es una cuestión educacional. Uh -huh. Ahorita que estábamos aquí hablando con, con Isva y con Shaq, fuera del aire, que yo les decía que el, el lenguaje construye el intelecto. Uh -huh. y, te, y les voy a dar un ejemplo que me va a dar la razón. Uh -huh. Tiene que ver con, con, con, con la edad de las personas. Por decirlo, en, a mi edad, que soy bastante joven, claro. no tanto. Por no, decirlo, chínate, yo, yo no. me refiero a un, a un objeto, fíjate, te voy a decir, fíjate, eso es una cuestión de filología. Yo me refiero a la bicicleta. Uh -huh. Dice, ah, mira, es, es que me vine en la bicicleta. Y un chavo dice, me viene mi bicicleta. No dicen la taza, dicen, mi taza. Sí. Eso sí. lo aprendieron las nuevas generaciones sí. a propósito. Sí. Claro. Porque para, de, para, para no generar colectividad. Entonces, ese es el punto que nos hace falta cambiar. Estoy o sea, de el hecho de las sociedades cooperativas, en una sociedad cooperativa donde todos cooperan, se trata de la supervivencia y la distribución de los bienes de manera lo más equitativa posible. Uh -huh. Uh -huh. Si ¿Sí me explico, porque si no, hay, hay una persona que, bueno, tampoco se trata de pelear con ellos, pero es una, es una manera de ir cambiando, este, este, realmente sería un cambio, ¿no? Totalmente. Decir, o sea, vamos a, es lo que estamos tratando de intentar hacer aquí, sino hacer una serie de redes donde todos nos colaboremos y no tratar de pasar por encima del otro. Sí, eso pasa mucho. ¿Tú qué opinas, Meche? Porque el tema parte desde la familia, ¿no? Sí, o sea, sí. Y me refiero que la primera colectividad se ah. realiza en la uh -huh, familia. Uh -huh. ¿no? Es que tenemos que dejar de ser egoístas, y así como menciona Beto, creo yo también que las generaciones más jóvenes se han vuelto más egoístas. Uh -huh. eh, todo, ¿Por qué crees que sea ello? Pues, mucho porque los bombardean. Exacto. Sí, sí, la publicidad va dirigido a eso, a, a ti, a ti, a ti todo el tiempo, sí, a tus sí. cosas, es tu espacio, vas a ser sí, tu propio jefe, sí. vas a tener tus propias cosas, sí, ¿no? Sí, exacto. Vas que a tener tu carrote. Que sí. a final de cuentas es, ¿Eh? es por lo que luchas, por exacto. tener cosas propias. Exacto. Pero en el proceso tienes que aprender que son tuyas, pero que también pueden darle beneficio a alguien más. Exacto, creo que cae muy bien ahí. Y realmente a eso cae mi punto de la pregunta que le hacía a Beto y qué bueno que lo mencionas porque... Cuando uno emprende, cuando uno emprende es clásico, es clásico que ese mundo se empieza a convertir en tu mundo, sí. ¿no? Te abarca cada minuto, cada pensamiento, cada ejecución, cada... Y entonces, como estás luchando por lograrlo, pero logrando qué no tienes en cuenta, tú estás buscando el éxito o lo que tienes como relación del éxito, ¿no? Este, entonces haces hasta lo imposible Te pegas unas desveladas Una tras otra Sigues buscando la fórmula Sigues buscando hacer que, que tengas el auto Y creo que caemos en una desesperación Donde queremos lograrlo todo con, Pero ya Y si no lo logras ya No eres un buen emprendedor ¿no? Y desesperas Cuando realmente la verdad Y lo que forja a un verdadero emprendedor Es que no te vas a sacar del camino Aunque te tardes, aunque fracases. Te encuentres aunque... piedritas. Totalmente. Y uno va rediseñando su propia definición del éxito. Sí. ¿Verdad? Porque, por ejemplo, para mí, ahora el éxito es tener tiempo libre. Ahí está. Bueno, lo ¿verdad? que pasa es que ti... bueno, la primera función del ser humano es la supervivencia. Uh -huh. Entonces, sobre todo en las sociedades de consumo en Occidente, estamos educados en que Todo, todo viene hacia afuera, no hacia adentro. Uh -huh. Yo pienso que esta pandemia nos va, va a generar a muchas personas que van a co y comenzar a, a algunas interiorizar. a interiorizar, sí, sí. Con la, incluso con las, con las culturas orientales, ¿no? que tiene uh -huh. que ver mucho con eso, aunque ellos se han occidentalizado mucho también. también. Pero también yo pienso que esto va a traer un auge de ese rollo, porque si te fijas, to todos los bienes de lo que estamos hablando ahorita, del éxito, tiene que ver de cosas hacia afuera. Uh -huh. Es decir, mi satisfacción es un auto O mi satisfacción es una computadora uh -huh. Entonces yo ¿cuánto, ¿Cuánto tiempo invierto yo De mi vida para, para sacar Dinero, para comprar un auto Porque hay un tipo que me dice que ese es el éxito uh -huh. Pero eso no lo, estás, no lo estás Determinando a tú uh -huh. Uh -huh. El entorno de fuera te está determinando a ti que tú es, y tú lo estás comprando. Y es que es fácil estimular esos Exactamente. puntos. Exactamente. Es, son puntos tan sugestibles, tan este, propiciables en la gente. Y pues claro, si yo veo a alguien pasar al lado de mí con una ropa, ropa bien chida, la verdad, un reloj brillante, un gran celular, un gran auto, pues hay algo que dice, oye, yo también quiero eso, uh -huh. pero que estás dispuesto a sacrificar, ¿no? Es un modelo tan clásico y por eso tenemos, creo... En la sociedad que tenemos. Sí. ¿Verdad? Yo ahorita me pregunto porque no tengo mucho tiempo que, que tengo tiempo libre. Uh -huh. ¿Verdad? Ahora mi, mi meta, por ejemplo, todavía no la logro, pero mi meta es terminar mi horario laboral a las 2 de la tarde. Uh -huh. A las 2, realmente ando terminando 3, 3 y media, a veces 4, dependiendo la, cómo, cómo esté la necesidad de mi producción o etc. Pero desde la semana pasada empecé a ponerme más disciplinado porque uno cree que. La disciplina no puede ser algo amoroso, ¿no? Tiene que ser algo así, como Sufrido. militar. Ajá, no, no. Pero no, ¿verdad? O sea, si yo digo voy a trabajar una hora, la disciplina más bien es solo trabajar una hora. Uh -huh. O sea, otra vez es relativo, ¿no? La disciplina se la pone uno para lograr. Y el estar efecto... contigo. Exacto. Y Ahorita me hace recordar, ahorita que hablé de las culturas sí. orientales, me hice recordar al, al Vipassana. Oh ya. te enseña que tienes que dejar un tiempo donde dices este soy yo uh -huh. y estoy aquí tienes que es, deja, es hacer que... un momento para eso, Totalmente. para reconocerte Sí uh -huh. y, y, y, y hacer un escaneo tuyo, decir este es mi, estos son mis ojos, sí. este es mi nariz este <risa> es mi corazón, sí. estos son mis piernas, Dices, ahora soy yo entonces tú estás haciendo eso literalmente porque dices ya cumplió una forma del ser humano que es la supervivencia Faltan, falta ahora tengo que sobrevivir, porque uh -huh. tengo que comer, uh -huh, porque uh -huh. la supervivencia de un ente para que exista uh -huh. tiene que ser lo que come, el, el entorno, uh -huh. los recuerdos y el presente, ¿no? Órale. Bueno, para no meternos en términos más orientales de, okay, que es, de que es okay. karma o dharma nah, nah, okay, nah. Vamos a okay. hacerlo en español, ¿no? Okay, sí, ¿Sí? Velate. Entonces, ya cumpliste con la función de decir, mm. bueno, ya generé mi supervivencia. Ya soy un ser útil porque ya generé uh -huh. la manera de yo sobrevivir. Uh -huh. Ahora soy yo, ¿no? Sí, voy, mira, voy, a ser. voy a disfrutar ese yo. Sí. Pero ya, pero ya lo entendiste tú. Uh -huh. ¿Qué tal si dices no, pero voy a seguir porque quiero comprar un BMW? Exacto. Ya te perdiste. Y no, no, no. Te, te prometo que he caído mil veces en el gancho. Es que es normal, y o sea, no te veces. puedes. Te bombardean en todos lados para que quieras caer en ese gancho. Y te voy a decir que soy medio, medio desprendido de medios de comunicación y toda la onda. Pero aún así te llega. Es que creo que es también un instinto muy básico, ¿no? Uh -huh. como, como una carencia, como que quieres suplir una carencia por medio de... Llenar un vacío. Ajá, hasta que tu mismo ser te dice, oye, pues lo has hecho mil veces no sales de donde mismo. <risa> Ni tienes más. No, solo te desgastas más y tienes menos en realidad Pero porque mira, no estás contigo. tienes garantizada la supervivencia porque ya estás generando y ahora cuando tú estás contigo mismo aprendes a reescuchar tu respiración. Entonces tú de repente, si yo me pongo a, a relajarme o a, o a hacer un, una especie de meditación, entonces noto que mi respiración está muy agitada, ¿por qué? Porque esa, esa, esa eh, respiración agitada me va a generar una patología. ¿Sí? Porque hay un proceso bioquímico que me está desequilibrando por dentro. Uh -huh. Yo lo puedo corregir, yo solo puedo, pero no. Tengo que ir al médico a que me dé algo que viene de fuera. Es que no nos gustan las crisis. Ajá. ¿Verdad? Porque una cosa es que yo identifique mi respiración. Otra cosa es que me sienta a gusto con mi respiración. O sea, ¿Con quién soy? Exactamente. ¿Verdad? Ah, y determinarme es. qué, dónde estoy, ¿Dónde? qué siento, por qué estoy así de alocado. Ajá. Y la verdad que si tratas de calmarte en tu tiempo libre cuando estás no calmado, eso nos va a generar naturalmente una crisis. Sí. Una crisis que eh, afortunadamente, y es el gran secreto de todo, no te va a pasar más. Uh -huh. ¿Verdad? Pero ahí es donde empieza una confrontación con la psique. Porque uno siente que va a morir. Uh -huh. En una crisis cualquiera, que es clasiquísima cuando en esta época del rush intenso decides parar un poco... Y decides empezar a respirar Estás propenso a las crisis uh -huh. Porque es una manera de sanar del cuerpo ¿Verdad? Entonces la clave de todo es saber que no va a pasar a más Entonces tienes que calmar tu mente Y seguir respirando O sea, seguir enfocado en la tranquilidad de tu respiración ¿Me equivoco Beto? Sí es que el problema no, es, no se equivoca es, No Sí me equivoco Ajá. Es que dijiste que sí Estoy no, perdido No, no, no, perdón Se fue en automático <risa> perdón, no, no. No, no. Es la no, clásica no no, que no, es sí, sí, sí, sí Sí, sí oh, No, yo sé que sí Lo que pasa es que cuando, cuando tú te pones a, a, a escuchar tu respiración, pueden suceder, van a suceder dos cosas. O una satisfacción o una aversión. Uh -huh. Porque va a generar un pensamiento. Uh -huh. Entonces ese pensamiento puede ser bueno o malo, si lo vemos desde ese punto de vista. O una satisfacción o una aversión. Pero como estamos diseñados para decir que todo tiene que, que ser se satisfacción y no aversión, cuando aparece la aversión aparece la crisis. Sí. Pero si aprendes a, a verla y nomás dejarla pasar. Uh -huh. Porque un pensamiento llega y Sentirla, se va. ¿verdad? Llega y se va. Uh -huh. El problema no es que tú te clavas en esa. Ese es el punto de aprender es a ver. Es enfermedad. Y es el punto de aprender a meditar eso. <risa> eso sí, sí, pero sí. es fácil decirlo, hacerlo. Totalmente. ¡Wow! <risa> no, y es que está padre meditar. Sinceramente, ahí te va otro de los puntos que he identificado. Retomando el, el origen de la conversación que es emprender. ¿Verdad? Uh -huh. Emprender desde, desde la falla que vemos que nos matamos tratando de hacer llegar nuestras marcas y proyectos a, a, a triunfar y al éxito este relativo, hasta que te das cuenta que más bien es entrar en un ritmo estable, sustentable, sí. y que eso indudablemente te va a llevar a que estés en paz y que determines cierto tiempo para tu de ese, eh, desarrollo interior. Sí. Para no perderte. Para no perderte. Así claro. de este soy yo. A decir este soy este yo. Soy Pero yo. sabes qué? Yo creo que algo de lo muy grave que te encuentras en ese camino es la gente que tienes a un lado mm -hmm. que no quiere que te encuentres tú que quiere que te pierdas porque quiere tener con alguien una competencia en qué nos vamos a comprar, Ajá. con qué voy a satisfacer, pero estamos hablando de cosas materiales. Entiendo. O sea, hay gente que no le gusta que estés en esa tranquilidad porque eh, quizá ellos no saben cómo llegar. Ajá. Entonces, no ¿se lo han permitido? Esa naturaleza que tú decías básica, que tenemos un poco de egoísmo, sí, es pues natural. entonces no te deja ver al otro feliz. ¿Cierto? Pues ahí es donde empiezas a identificar que existen enfermedades y sí. cómo, cómo tratarías a alguien este, que está enfermito, ¿no? O, o lo criticas o o despechadamente dices, me está viendo feo o, o no acepta <risas> mi manera de ver o lo ves con amor. Sí. No, lo ves con ternura, respeta su proceso y sigues para adelante. Sí, hay que intentarlo mm. y ahora sí que lo que no te ayuda pues irlo dejando, ¿no? Es la difícil, verdad, como dice Beto, no es tan fácil. Hay un lema en la filosofía este, náhuatl o tradicional que me encantó y es que eh, básicamente va así, a lo mejor me equivoco del término, pero bueno, el águila se dice eh, Cuautli. Uh -huh. Cuautli es el nombre del águila en náhuatl. Uh -huh. Entonces cuando el Cuautli... Va a una, eh, a una altura promedio Que apenas anda acá visionando Caciendo. Que va a comer, exacto este, Hay eh, animales que se le acercan Y de hecho el cuervo es uno de ellos Cacalot uh -huh. lo llamamos en, en náhuatl uh -huh. Y de hecho se le sube en la espalda Lo aprovecha y lo empieza a picotear al águila uh -huh. wow. o sea, Y el águila lo único que hace es empezar a ir más para arriba Porque es la Hasta única... que lo ahoga. Que lo ahoga. O sea, realmente no hay que preocuparnos. Sí va a haber muchas cosas que nos van a... Por naturaleza se enganchan, se atraen. Sí. Son situaciones que nos van a ayudar a crecer. Pero pues nosotros si tenemos bien claro para dónde vamos y lo que necesitamos construir dentro de nuestro interior... Por, por consecuencia, vamos a elevarnos y todo lo que no soporte esa vibración... ¡pum! Se sí, va a sí. desaparecer. Se desaparece, se <risa> sí. cae, se, se va, ¿no? Oigan, pues la plática está buenísima, pero ya nos tenemos que despedir. ¡Guau! <risa> <risa> <Wow. risa> sí. Prometo llegar temprano. Se fueron, vez. por favor, sí, porque creo que, que hubiera sido muy bueno, pero... Eh, pues gracias, Benja, que viniste de nuevo, ratito, gracias por este atole, el, el público te lo va a agradecer, yo sé que lo van a amar, ¿saben que una cosa maravillosa que tiene este atole es que cuando lo estás tomando, vas sintiendo Ay, sí. eh, eso granuloso sí, de sí, todo sí. lo que se te temó. está delicioso, de verdad, háganlo, está nutritivo, ahorita le vamos a dar aquí al chico de controles, Y pues. A ver si no se nos descontrola. <risa> no, esperemos que no. Maestro, algo con lo que guste terminar. Nos queda un minuto. No, minutito? pues un placer. Aquí otra vez aquí el señor Benjamin Compton. Tenemos que retomar. Sí, claro. No, sí. Vamos a dejar estos no, no, no, <risa> creo que no. Claro la verdad, que no. no. Vamos agendando ahí para en unas semanas, si le parece bien. En ¿Sí? Unas, en unas ah, semanas. No, Ajá. no, no. Tiene que ser seguido porque si no, luego la idea se nos va. Ajá. Ánimo, pues. De una vez, ¿sí? ¿Se vale? Claro, claro. Sí, el público. Sí, <risa> ok, entonces no nos despedimos. Nos vemos la siguiente semana. Eso menos. Agradecemos a todos que nos prestaron Gracias. sus oídos. Bonita noche y preparen su atole. Gracias. Gracias.